unos minutos a, a Piñata, el actual subsecretario de Elecciones. Lo escuchamos. Básicamente nosotros manejamos por a través de salud integral, o sea, eso significa la <coughs> atención primaria a la salud, que se indica que lo, lo, la llegada del usuario sea lo más pronto posible. La segunda es la descentralización, o sea, la parte territorial, nosotros estamos trabajando con eso para formar redes, y la otra lo, los recursos humanos. Me disculpo que esto es Sí, sí, sí. <coughs> Eh, con respecto a, a... Nos interesa mucho la funcionalidad de los recursos humanos. Básicamente eso eh, nos permite una mejor atención o calidad para para el usuario. Esa es una de las funciones, fundamentalmente. que hemos hecho? ¿Tiene funcionando el centro de día? ¿Qué pasó? ¿Porque está en el matadero? Sí, sí. Nosotros tenemos el centro de día puesto en el, en el edificio de Belgrano. Nosotros estamos con una tramitación ahora que ya salió de... de de la tramitación para poder obtener un centro para hacer un centro de día. ¿Qué sería, otro sí, sí, ¿Sería otro lugar? Sí, sería este... otro lugar, muy lindo lugar. ¿Qué diagnóstico uh, puede hacer de la problemática que hay en la provincia? La problemática es lo que ocurre a nivel nacional, las Américas, en el mundo, sí. inclusive las estadísticas nuestras coinciden perfectamente con las mundiales también. Es decir, nosotros no hace muy poco <coughs> en, una, en un seminario internacional iberoamericano estamos con la misma estadística. La primera es el consumo de alcohol, que trae una problemática social importante. Y la segunda, que se llama padecimientos duales, que es una enfermedad de padecimiento psiquiátrico asociado con consumo de sustancias Es decir, la segunda patología. Corresponde mundialmente, nosotros tenemos un 26% de eso. Y a nivel mundial corresponde un 13%, o sea que estamos... ¿Cuáles posibilidades de internación que hay en la provincia? ¿Cómo se está manejando? ¿Está sí, sí, los centros los, los centros de, de salud mental tienen disposición para internación. ¿Y además están derivando casos fuera de la provincia? Eh, sí, exacto, nosotros recibimos eso, tenemos 33 chicos afuera. los 33, 33 chicos, ¿verdad? sí, nosotros hemos hecho auditoría, para saber la calidad de atención del centro. ¿Y en la provincia cuántos chicos hay internados? Eh, no, en este momento en, en es voluntario. Para... No, no, hay capacidad para voluntario. Por ejemplo, nosotros la... ahora hicimos un convenio con programa de Guadalupe, que es voluntaria, y nos corresponde aproximadamente un 50% de la <risa> comunidad para disposición voluntaria, estamos hablando. ¿eh? ¿Cuál es la franja más comprometida, doctor? Perdón. La franja con más problemas. Bueno, la que nosotros tenemos por estadística tomada del 2015, Eh, fundamentalmente la más vulnerable está entre los 14, 26 y 30 años. Y después, por supuesto, está en un grupo etario de 50 años, 40 y pico de años para arriba. O sea, depende... Depend no, no, la, la, la, la, la misión nuestra... La, no, la misión, no, no, es decir, si uno piensa en sustancia, obviamente se va a buscar eh, un grupo etario o ciclo de vida más corto, es decir, eh, con inicio temprano, digamos, ese sería el negocio de la sustancia, Doctor, buscar vulnerabilidad sobre el ciclo de bienes vulnerables, creo que entiende esto. Entre ellos lo más importante es la adolescencia. Respecto a la denuncia que le hicieron los trabajadores, ¿cómo lo tomó? ¿Se siente respaldado por el Ministerio? Sí, no sé, yo personalmente eso, tenemos un respaldo, sí, del Ministerio. Del, del se ministro, se, ¿no, no sé. Se, de sé la denuncia, ¿qué puede decir? De... No, no, no, no, no, no, no, ¿Pero las relaciones conflictivas con parte de los trabajadores? No, yo, es decir, en lo personal, lo que yo he gestionado con el pleno del gremio, siempre le hemos dado que ellos han solicitado, y nosotros, yo, en la particular, hemos respetado siempre los derechos del trabajador, eso no me cabe la menor duda. ¿Pero existió algún de ese tipo, como ellos están diciendo? Está en la fiscalía. esperemos que se declarado a su defensa? No, no. ¿Tiene fecha? Perdón, no. gracias, doctor, Ahí estaba la palabra de piñata en conversación con varios periodistas, entre ellos nuestro cronista de exteriores Mauro Monteiro, ¿a quien tenemos en línea todavía o no? Sí, Juan Pablo, aquí estoy. Bueno, este, mientras hablábamos, recién mientras hacíamos la nota y escuchaban ustedes la nota al aire, acaba de llegar el ministro Rubén Ojuez, que ya están todos sentados en este en la mesa este principal esperando las consultas que le hagan los, los